Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Bueno, acá estamos.、Eh, Claudio, a ver, contanos.、Eh, 25 de mayo y Catriel van a crear una comarca. ¿Qué significa esto? A ver.、Eh, te comento, Pablo,、eh, y a toda la audiencia.、Eh, mm. Es un trabajo que venimos haciendo hace, hace bastante tiempo en, en conjunto con la localidad Catriel, con vecinos, aso asociaciones de Catriel. y que bueno, luego se incorporó e l municipio、eh, con la intención de poder un poco potenciar esta, estos recursos que tenemos en la zona y que compartimos y ver de qué manera podemos aunar esfuerzo como, como localidades、eh, que, que tenemos muchas cosas en común、eh, y que estamos tan, tan distantes por ahí de nuestras capitales para poder、eh, potenciar nuestra zona y, y un poquito ayudarnos de un lado y del otro de nuestro río Colorado para、eh, ampliar la oferta para potenciar los recursos de cada una de las localidades y utilizarlo en, en pos del, de, del beneficio de toda la, la zona que, que buscamos que se transforme en una comarca.、Mm. Eh, Claudia, hay consenso, me imagino, de parte de Catriel también、mm. para esto, para avanzar juntos. Sí, sí, hemos tenido, hemos tenido foros, estamos teniendo actividades en conjunto,、eh, así que, así que el, la búsqueda es de poder、eh, Compartir el esfuerzo, el tener una visión, un criterio en conjunto sobre el desarrollo, en principio, que, lo que el, el acta de colaboración que firmamos está, está relacionado a la actividad turística.、Uh -huh. eh, pero buscando bueno,、eh, acompañarnos y, bueno, y ver qué otras actividades también podemos desarrollar en el futuro. Claro, o sea que no es únicamente en, en el ámbito turístico、eh, que sea e n l a comarca,、en、sino. o principio, En e c x a t Avanz, a u e avanzar hacia、eh, una integración、eh, en otras áreas.、Uh -huh. Claro. Exactamente. Bien,、sí. ¿Y, y, ¿y cuáles serían las, las primeras acciones, decisiones? ¿Hay que encargar alguna obra para esto? ¿En qué están pensando? No, en principio, bueno, un poco fue. Tuvimos algunas mesas de trabajo donde、uh -huh. vimos cuál es, cuál es el trabajo que está haciendo cada, cada municipio. Eh, y decir, bueno, cómo podemos complementar ciertas actividades、eh, para q u e las, las que venimos desarrollando nosotros y las que están desarrollando ellos para potenciar más nuestra, nuestra zona, ¿no? es decir, ¿no?、Eh, y, y armar una oferta en, en conjunto. Uh -huh. eh, y bueno, y un poco conociendo también el desarrollo de, la, de las cosas que están haciendo. En, en Catrera están trabajando, avanzando con una costanera. Nosotros acá desde este lado venimos trabajando con un proyecto turístico que se llama 25 en h u e l l a s donde estamos desarrollando circuitos de interés,、eh, de diferentes、eh, con diferentes aspectos de interés de nuestra localidad para que la gente conozca.、Eh, y más la propuesta esta del b a l n e a r i o que venimos también hace, hace rato、eh, trabajando. Así que bueno. Eh, viendo todo este tipo de actividades que vamos desarrollando desde de, de cada municipio y tratando tenemos ahora futuro tenemos también un, un taller de identidad que、eh, una de las cosas que en, en cierta manera me motivó mucho a poder decir bueno trabajemos en conjunto porque bueno Catriel es una, una localidad que propiamente tiene un nombre de pueblo originario、eh, Nosotros tenemos este nombre de 25 de mayo que es como una especie de bisagra en nuestra historia, ¿no?、Uh -huh. y, y Puelén, que también es otra localidad que buscamos integrar también, es, es,、eh, también tiene su, su nombre de pueblo originario y ver de qué manera contar una historia en conjunto de lo que tanto, y que, que nosotros acá tenemos también mucho antecedente del pueblo originario,、eh, cosas muy relevantes, de poder trabajar en conjunto. La propuesta turística de, de visitar no solamente cuando venga la gente 25, sino Catriel y Puelén、sí. también.、Eh, Claudio, y por ejemplo, hoy en día,、eh, algún habitante bueno, de la provincia o de otra provincia、eh, que quiera visitar 25 de mayo, ¿qué hay para hacer、eh, hoy en día de, desde el punto de vista turístico? Sí.、Eh, bueno, te comento,、eh, nosotros acá en la, en la localidad. Eh, te, tenemos, te decía, el, la, el proyecto de 25 huellas, un、uh -huh. proyecto que busca desarrollar nueve circuitos turísticos, de los cuales algunos ya están、eh, digamos, en, en su fase de co más completa. Son, cada circuito tiene、eh, tres, cuatro puntos de visita y te doy un ejemplo, por ejemplo,、eh, la, próximamente estamos a inaugurar lo que es la huella del petróleo. Eh, donde es un recorrido que hacemos sobre, de, que creo que es la primera vez que se hace una propuesta así de, en un yacimiento petrolero,、eh, que también digno destacar desde, desde la empresa PCR,、eh, de poder realizar el, un recorrido turístico, educativo, dentro de un yacimiento explicando cómo se extrae el recurso de, de, del petróleo.、Uh -huh. eh, Así que bueno, y con todo el,、eh, todo el, todo la, el, el paisaje que eso también implica, ¿no? el lugar donde está instalado el, el yacimiento. Ah, bien. Eso,、eh, eso es una, una especie así de visita guiada por un yacimiento. Eh, eh. Exactamente,、claro. con un guía de sitio que te acompaña, que se han ido capacitando,、uh. eh, y, y te permite, bueno, con, terminamos en un punto panorámico que se llama el Mirador de los Guanacos, donde la gente puede ver、eh, el paisaje、eh, En, con, con la, la característica del yacimiento de los a y b que son tres llamativos no claro、eh, estos aparatos、mm. después por ejemplo otro ejemplo que te puedo dar ese、eh, l circuito de la, de la huella de la producción que es donde visitamos diferentes emprendimientos privados productivos de la zona en 25 capitales de la alfalfa、mm. y visitamos bueno cómo son los sistemas de riego en 25 de mayo、eh, qué tipo de producciones hay vamos a, a ver Eh, la zona del forraje de la de lo, forraje del alfalfa, bueno, algunos otros emprendimientos, hay emprendimientos muy interesantes como son los biodigestores, que es una, una obra in, muy, muy importante acá en la zona y muy novedosa.、Eh, así que hacemos estos diferentes recorridos mostrando diferentes aristas de 25 que, que, que son, digamos, como la, la impronta de cada. De cada cosa que, que nos destaca. Claro.、Eh, Claudio, el río, eh, eh, ahí decías, mencionabas recién que Catriel、eh, está trabajando en un balneario o ya lo tiene.、Eh, ¿25 está trabajando también en, en una oferta así, para tener un balneario o、sí. una playa? Sí, sí, de hecho, la semana pasada estuvo, estuvimos con el ingeniero relevando el lugar para, para poder,、eh, bueno. ya empezar a, a proyectar lo que sería el desarrollo de, de este balneario、uh -huh. eh, que, que tan necesario es porque bueno、eh, bueno lógicamente al tener un, un río tenemos ambientes naturales donde comúnmente la gente va a visitar pero bueno la idea es poder crear un, un lugar con, con los servicios y con, con la seguridad adecuada para que la gente pueda pueda disfrutarlo y si bien tenemos muchas actividades para realizar alrededor de la zona、eh, Tener un tiempo, ¿no? De ese tiempo, por así decirlo, muerto, donde hace mucho calor, donde no、mm. puedes tal vez andar recorriendo,、eh, poder disfrutarlo recreándote en un, en un balneario, ¿no? Claro.、Eh, la idea es que avanzar、eh, en un proyecto así y se han puesto algún plazo como para、eh, tenerlo listo. Y eh, la, eh, está encarado en diferentes etapas,、mm. eh, por lo menos nosotros la, la, la primera etapa que. Que es la de poder habilitar todo lo que es la zona de camping, está pensado durante toda esta gestión. Ah, que, bien, bien, bien. Así que, que, este, que quede el proyecto bien armado,、mm. o sea, ya para que se pueda seguir ejecutando. Claro,、eh, sí. claro para esto también hay que cuidar el río, digo,、eh, pensando en p o r t e s u e l o y todas estas cuestiones、eh, exactamente. que. Sí. Exactamente, exactamente,、sí, sí. tiene que ver también, tiene que ver con eso también, ¿no?、Mm. Nosotros creo que hemos hecho, estamos haciendo un, un proceso cultural. Eh, comúnmente las localidades se encuentran a la vera de los ríos y de frente a los ríos. Nosotros tenemos, es como que estamos de espalda al río. ¿no? no sé si es por nuestra historia, por, por las, las, las cuestiones, de, de, digamos, de desastres naturales que han ocurrido históricamente o, o qué, pero bueno, esa, esa mirada hacia el río que estamos, hemos、eh, trabajado en cambiar y en conjunto con la sociedad y que, y que bueno, muchos han tenido que ver con eso t también. Nosotros tenemos acá un. un prestador de servicio que, que es、eh, Lululén, que brinda un servicio de ecoturismo, que hacen flotadas, remadas en el río y mucha concientización ambiental sobre la importancia de, de, del agua y del río. Y creo que eso también hace un gran aporte para que desde, desde, el, desde hacia, hacia nosotros como lugareños、eh, veamos la importancia que tiene el, el río y el, y el cuidado y el aprovechamiento del a g u del mismo bien bueno ojalá que puedan avanzar、eh, con esos proyectos、eh, claudio no sé si quedó algo que nos quieras contar decir si no gracias、eh, por estos minutos acá con kermés no simplemente decirte que bueno también otra de las cosas muy lindas para conocer de, aparte se puede、eh, tenemos también un proyecto de, de, de un chico que está desarrollando vuelos en paratrai también、eh, y el parque el concretásico que es un Un, eh, un ambiente un parque que se está se creó donde están las, las dos especies de dinosaurios que se encontraron acá en 25 en la zona de 25 de mayo por doña chica、eh, que son las únicas especies encontradas en la pampa de dinosaurio s y que están recreadas、eh, en este parque y que bueno este año se estarían sumando nuevas también especies al, al, al rincón cretásico para que también la gente pueda visitarlo e s t o está dentro de un circuito que se llama la huella de los fósiles、ah, así que invitarlos a, a conocer o sea tranquilamente si uno viene puede pasar un fin de semana acá y disfrutar de diferentes actividades está lo de los tulipanes、eh, está lo de los viñedos l a s caminatas en la barda que es algo muy característico de acá de, de la zona patagónica no de, de esta zona digamos particularmente、eh, más al sur y Así que, bueno,、eh, la invitación a que todos puedan venir y conocer a nuestra localidad. Muchas gracias, Claudio. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Buen、sí. día.